saludos desde la sintonía de Berriozar y Retia saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM jueves 8 de noviembre del 2018 y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales cada jueves entre las 20 y 21 horas 8 9 de la tarde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 Además, en la página que tenemos en Instagram, podrás visualizar, podrás ver las fotos con los grupos y solistas que han pasado por Euskal Música. Hoy jueves 8 de noviembre en riguroso directo, sábado 10 domingo 11 de noviembre en redifusión en repetición. Programa especial dedicado a la banda Ibarresa Sutagar con motivo de su trigésimo aniversario. 1988 2018 y es que mañana viernes 9 de noviembre la banda de ibar sutagar estará encima del escenario de la sala totem de aata rabia conmemorando ese trigésimo aniversario en esa gira de conciertos que está realizando y lo he dicho mañana estará en la sala totem de aata rabia Por ello, hoy, programa especial de Euskal Música, dedicado a la banda, trigésimo aniversario de Sutagar, 1988-2018. Y comenzamos con el clásico J.K. ¡Liqa Fiatito es el salvo! ¡Iregui me arraste indé! ¡Liqa España guineada Ni eta bai La parte de la vida ¿Qué te la pasa? A ver quién está Benia, bena hotza. Shiba dai. Go no kenshin toban, go kate. Go no techai dan, shiba dai. Ene no paten no takumi, go kate. Go no rechi Después de escuchar el clásico J.K. de la banda Ibarresa Sudagar, vamos a hablar un poquito de la discografía de la banda. 14 de agosto de 1988, un grupo heavy que canta en euskera, se dispone a ofrecer su primer concierto en un pequeño pueblo costero de Vizcaya. Obviamente, el grupo tiene sus reservas ante lo que les espera, pero ¿cuál es su sorpresa? Cuando se encuentran con algunos melonudos con chupas de cuero que encima hablan el idioma de su madre tierra Malur. La actuación cumple sus expectativas hasta el punto de que prende una chispa que en un par de años se convertiría en una gigantesca bola de fuego. No es que los 90 llamaran a la puerta del cuarteto y Barrés, es que literalmente los tomaron al asalto. Las dos maquetas ochenteras, ambas publicadas el mismo año 1989 ardían en los caset de los privilegiados que pudieron hacerse con ellas en su momento. Tres de aquellos temas también se podían escuchar en el caset Miquelin 91 festival anual celebrado el 21 de septiembre en Abechuco, Áraba, que aquel año Reivindicaba la insumisión y donde Compartieron cartel con reincidentes Deadmond Decker y Bad Manners Curiosamente, entre los tres temas De los Sutagar que recogían la cinta Y debido a un garrafal error de transcripción Hilerietako Ereguiñá Figuraba como Vilerru Etago Ereguiñá, un gazapo magistral Que lo convierte en una de las mejores Anécdotas de su discografía Los otros dos temas incluidos Eran los tremendos Vagoas y Erocharen SMA. Hubo que esperar Al año 1999 para ver publicados aquellos temas de manera oficial. Así, Ilerri etako erregiña, no es otro que pasamuerto etako salduna, vagoas... Es nada menos que Gudari y Eriocharen Sema es el único que mantiene su nombre. En la reedición mencionada Sutagar 8789, publicada por el sello Gatelupe Kocak, figuran además Nire Sainetan, Inferno Videan, la versión del Electric Ace de Judas Priest Electric High y una pista para CD del himno J.K. Con todos estos elementos nos podemos hacer una idea del incendiario repertorio que ya poseía Sutagar en los años 80. de 1990. La expectación es abrumadora. El nuevo frontón de la recién inaugurada instalación deportiva de Leica castola La gente simplemente no se pudo creer lo que está viendo. Guitarras afiladas, chirriantes, dobladas a ratos, solos apabullantes, un bajo trepidante y una batería que parece golpeada por cuatro manos y otros tantos pies. Son Aitor Grosabal, guitarra solista y voz, Savi Bastida, guitarra lítmica, Acieroso, Robago y Coros y Borsa riega batería y lo que están haciendo es Heavy Metal. Mejor dicho, se trata de un trasmetal brutal y muy técnico, incluso ya en aquella época Y lo más grande, que han visto la mayoría de los jóvenes allí reunidos. Una técnica sorprendente en unos músicos que, como quien dice, acaban de cumplir los 20. Aquel concierto hizo muchos fans. Era lo más, aunque probablemente solamente se tratase de un show más, un peldaño más para la gran maquinaria que ya se había puesto en marcha. Era la banda Ibarresa Sutagar. Aquel fue un año excepcional para la historia de Sudagar, ganaron el concurso Villa de Bilbao junto con los no legendarios estigia y en diciembre grabaron la versión Aika Mutil en el disco homenaje al mítico y aún entonces vivo cantautor vanguardista Mikel Laboa. Una versión mejorada de la que ellos mismos habían grabado en su segunda maqueta, hasta el punto de que esta vez sí la tremenda fuerza e imaginación desplegadas Los hacen famosos en el mismo instante de su publicación Versión de un cantador Que ya era una leyenda En vida y que venía a corregir La ruptura que había supuesto El rock radical vasco respecto a aquella Gran evolución que supuso La Euskal Cantagincha Berria El fin de año también les llevó A grabar su primer disco que editaría Ya en marzo de 1991, Hayocheva Satira, es más que un disco, es una piedra angular cuyo título lo dice todo. Sus méritos musicales no esconden el otro gran logro. Aunar heavy metal euskera puede parecer hoy lo más lo más natural, más no lo era entonces. Es cierto que hubo perjuicios, también desconocimiento, pero sobre todo nadie lo había hecho. No de esta manera, ya que si hubo algo de hardcore y los propios le hice, aunque sin llegar a grabar, es justo loco. Por lo tanto, darles a los de Ibar tal mérito. Los 90 recogían el gigantesco movimiento de la década anterior, expandiendo sus posibilidades y zamuyéndose en una apertura estilística aparentemente ilimitada. Los propios New World asombraron a propios extraños en el mismo año 90 con su alucinante fusión de hip hop, rock heavy y virtual hop. El euskera recuperó el terreno perdido en los 80 y llegó a abarcar prácticamente todo el espectro sonoro. Y su tagar estuvieron ahí para vivirlo y para impulsarlo. El trash metal se adaptaba perfectamente fonéticamente como un guante al idioma de Aitor y además su tagar era un grupo que había surgido de la calle y recogía ese sentimiento luchador y guerrero de la ciudad armera. Teníamos así el componente reivindicativo social por una parte y la defensa de una cultura, lengua e identidad vascas por otra. Todo eso combinando con sus influencias el heavy metal europeo y el transmetal tanto europeo dio lugar a algo único en ese momento. Su segundo disco, Orchak Stuttwick 1992, es probablemente uno de los mejores ejercicios de metal facturados por el grupo, sino el más genuinamente inigualable. El trabajo de guitarras, imaginativo y muy técnico, es su seña de identidad, junto con los ya mencionados tambores, cajas, bombos y platillos de borsa, que parecía superarse en cada disco. Y un Asier Osoro, que con su bajo penetrante y sus coros, marcaba su territorio con autoridad. Contrariamente a lo que algunos creen, su tagar no han repetido siempre la misma fórmula, más allá de circunscribirse a un estilo musical que ya de por sí admite diferentes acepciones. La balada Itcharo Pena del segundo LP, una balada heavy en toda regla, resume imaginación y sensibilidad, además de un estribillo adecuado. Ya desde el primer disco, alertaron pasajes acústicos y eléctricos, algo muy del gusto de Aitor, principal compositor, pero es que incluso hay un piano en la intro del segundo, Ekaicha Eta Barea Aldia, y antes también, obviamente, en Aika Mutil. De todos modos, Aitor no volvería a tocar el piano en un disco de Sudagar hasta 2016. Ego La pasión por los nuevos sonidos metálicos tuvo ese reflejo en monstruo y lac de 1993. Otro disco notable, aunque más modernizado y brutal, el VHS More Volumen Tour de ese mismo año es uno de los mejores exponentes de lo que suponía ver a Sudagar en todo su esplendor. Mayo de 1995, un terrible accidente de Borsa Riyaga le aleja para siempre de su instrumento y sume al grupo en una gran depresión. Habríamos de esperar hasta 1996 para... Un su siguiente trabajo, sentimenak haraitus, quizás el menos popular y el más criticado, aunque considero que es un disco a descubrir y con temas tremendos, aunque ya casi olvidados y desaparecidos de los setlings hace muchos años, como la apabullante putreak de lo mejor de su discografía. Fue el propio hermano de Borsa, Galder, quien tuvo que resolver la papeleta para después ser sustituido por Iván Sugarramurdi. Galder volvería al grupo en 2003 para no abandonar ya su puesto. Señalar que el tema que daba título al disco fue el primer videoclip oficial en la historia de la banda. A modo de resumen, queda perfectamente claro que los años 90 fueron gloriosos para ellos, con dos nuevos LPs antes de terminar la década. Aguria una y Churieriri en 1997 y Homo Sapiens en 1999, con los que consolidaron su reinado en un metal vasco que vivía momentos dulces, con una incipiente escena, fruto en gran parte del empuje de los de Eibar. Sin perder una pisa de brutalidad, seguían componiendo grandes melodías y en las letras se aprecian nuevas inquietudes como la internacional de varios temas en el primero de ellos y ciertas licencias poéticas en ambos. El milenio nos trajo su primer disco en directo, el doble JK del 2001, el recomendable Hichazos Véterico Mugetán del 2003 y un discazo de rabia endemoniada como Jaín Coilén u Arteán en 2006, por, probablemente uno de los tres mejores discos del grupo, si no el mejor. La videografía de Sudagar se profusa, comenzando por el mítico VHS de 1993, Sudagar Susenean, el técnica y luminosamente espectacular Homo sapiens tour del 2000. El documental y vídeo en directo une Irán Korrak del 2007, la celebración de los 20 años del grupo, concierto espectacular, que consta de dos CDs y dos DVDs, vigésimo aniversario 2009, y el triple salto mortal a los teatros con Sudagar, Ancho Kietan, en 2007, otra vez doble CD, y un dvd ametcha pilachen y bisi gaude son dos discos de estudio valiosos en los que destacaría la rabia del primero pisti posa eta tristura y el colorido del segundo que sin embargo contiene el abrumador chakurraxolte ambas contienen también preciosas baladas, 11 discos en estudio en total la mayoría de los cuales han dejado una fuerte impronta y no solo por el primer tremendo impacto sino justamente por haber sabido mantener la excitación y la fuerza sin haber perdido un ápice de calidad y con una producción musical original casi al 100% ya que las versiones se pueden contar literalmente con los dedos de una mano fue aquel Aika Mutil de Mikel Aboa el gran logro en este sentido pero habría que recordar la versión del Electric Ace de Judas Priest que grabaron en la segunda maqueta o de Sentinel que hicieron en Metal Goods Tributo Ayuda Express de la discografía cero en 2001 El From Wound de battle Holtz de Metallica se lo hicieron para el vídeo del 93 y el directo del 2001 contó con No Somos Nada de sus admirados la polla récord, es decir solo un disco en estudio de Sudagar ha cobijado una versión, el Aika Mutil que además no fue grabada para aquel y solo se incluyó en la versión CD Aika Mutil Eikia argiade miradi Baina usia argia da Burroi larra, campo anda Aika muti Eikia di, argia de miradi Gurean zer den miradi Paina ozia ardillada Aspaldian hitoada Aika mutil eixiadi Zerroinon den miradi Paina ozia egia da Mutil una duda! La inclusión de un ska R.P.D. on Tangaldurik en su cuarto trabajo sorprendió a propios y extraños, así como la versión de la polla, las introducciones acústicas de algunos temas como Ekaicha eta Barealdia, Beti orrera, Egan es etsi orain, algunas que otras introducciones de piano como Aika mutil, Mari o la propia Ekaicha eta Barealdia, sus emblemáticas baladas heavis Itxalopena o Itxmargotuak y las no específicamente heavis, la sorprendente Sular en Sulaan o Gasteder baten ametsxak Algunos gritos vocales de Aitor en «Sai a gozai», son algunos ejemplos del no estancamiento del cuarteto, de la búsqueda constante, aún sin abandonar la posición central de la banda emblemática de metal de Euskard Lerria. He querido dejar para el final del repaso a la discografía de la banda el sorprendente Maitá Sonari Pasío A y su consiguiente disco doble CD más DVD en directo y su consiguiente disco doble más DVD en directo en el teatro, su tagar Ancho Kietan, en una vuelta de tuerca tremendamente arriesgada, facturan un disco de medios tiempos y baladas, pasajes eléctricos acústicos que ya trabajaban con anterioridad, pianos, la puesta salió bien, incluso el más difícil todavía, el salto a los teatros. Lo que queda claro más que nunca es el propósito de no cenirse a los mismos arquetipos, de seguir experimentando sin perder la personalidad que se ha forjado en todo este tiempo, reflejada en el doble juego de guitarras pierientes de Aitor y Xavi, dobladas o cruzadas, siempre con penetradas y de una fuerza impecable. Su seña de identidad así ha sido en los últimos 30 años desde el día en que ardió el gazteche de Ondarroa hasta este año 2018. Harbaxo ez ezagunen, ez zintziak batzeko, elkartu gara hemen. Borroka maitezien, justizieza horok, oeak etu egiten. Albokoa urlortzea, haren zan baitortzea, Niño da ikas casgaide. Gandito el duena, eri miñe esta pasión. Sorle comires tu a, e siento te ulperatu. O konpontzeko irá ni de soreca. Mais tas unes laido go Via fa glasaitua Orcariia barca tu Escola co uta Carrurai mereta Ilusinor sen si cobitu Arbaso promesa Almetan Dordirei Sand arre vos Ya tú habes andado ido tú hacia aguas altas más de lo no mares tú y de la cumana esí hoy nacen amigas borrocará yuca chiquena vio tu callecita es ansú es a meter es único mi cela llena a say yeah. yeah. Campo copeghi da te la contai Con dura tua rastellir la gondù Bis si sanda colla gai Bessitakoarekin arabizi Sentime enduekimika bakara Nor caldi formula irakaci ukura lae ebieza Pues está el repaso que hemos dado a la discografía de esta formación, de la formación Eibarresa Sutagar, en este programa especial, este programa dedicado a la banda Sutagar con motivo del 30º aniversario 1988-2018, ya que mañana, viernes día 9 de noviembre, estarán en la Sala Totem de Atarrabia. Nos vamos a ir, y nos vamos a ir con dos clásicos de la banda Eibarresa Sutagar, del álbum Vichirigaudé, el tema Es Echiorain, y del álbum Jaín Coilén Uarteán, el tema Uniforme en Pasarelac. Espero que hayas disfrutado de este programa especial dedicado a la banda Eibarresa Sutagar en este programa de jueves, en este programa de fin de semana de Euskal Música, la música local. La música que se realiza en Euskal Herria vuelve dentro de 7 días, aquí en el 10.8 en Berriozar y Ratia, de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde. Hasta entonces, saludos, agur. Hortzen dizkizu Bakarrik de ustearen Hori horrela ez dela la Norbera berera duan mundu gaiztohontan Asko sentitzen gara gatiku Eugiezean alduku izan Gure diozaren testiku Ezetxi horai gara txarra